10 y 37 de nuestra mañana germesera, y vamos a saludar al jefe del bloque de concejales del peronismo en Santa Rosa, Francisco p a n q u i b o m Padre. ¿Cómo andas, p a n q u i b e n d í a Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Saludos a vos, al equipo de producción y a la audiencia. Bueno. Eh, ¿Escuchaste la manifestación de Uber? ¿Estás en el edificio municipal y demás? ¿De los choferes de Uber? Sí, s、sí. t la vi pasar recién acá. Está bien.、Si、los últimos que, que ¿Y, y tenés una mirada. Bueno,、eh, en este caso, entiendo que es un proyecto que ha estado tironeado de varios lugares. Los choferes de Uber, vamos a llamarlos así,、uh -huh. están reclamando que puedan utilizar vehículos con más antigüedad que la que prevé el proyecto que aprobarían mañana. Y corregime si no. y Te pregunto tu opinión. Sí, efectivamente, la, la empresa que ellos en general están instalando en Santa Rosa, la única que yo tengo conocimiento es Uber y les permite hasta 20 años de antigüedad. Nosotros en el proyecto pusimos 10 años, en Galea no pusimos 10 años, pusimos que tienen que tener la misma antigüedad que hoy tienen los taxis. Los taxis por ordenanza tienen hasta 8 años, pero hasta el 31 de diciembre del año 2025 está prorrogada una posibilidad de tener unidades de hasta 10 años. Entonces, de ahí surge el número de 10 años. Si mañana se sancionase una nueva ordenanza de taxi, que es el compromiso para a h o r n a r un montón de cuestiones que han quedado, digamos, durante 10, 15, 20 años desactualizadas, empezando por la fórmula polimónica famosa esa,、eh, y se lleva a 12 años, o a 13, o a 11, la antigüedad de los taxis, automáticamente la de los coches Uber, o la aplicación, en realidad no Uber,、eh, también tendría la misma antigüedad, porque. Fue una solución、eh, salomónica, digamos, que encontramos como para en algún punto equiparar estos dos、eh, servicios, porque uno es público y otro es privado, pero eso no implica que no podamos equiparar alguna de las condiciones de cada uno de los mismos, digamos, ¿no? Porque,、Exacto. bueno, si no hay una desigualdad muy, muy evidente,、eh, es cierto que también、eh, algunos sostenían o pedían un cupo,、eh, otros no, digo, hablando de los dos sectores.、Eh, por supuesto que nunca vas a dejar. Contento a,、eh, a ambas partes porque la realidad es que se disputa en el mismo mercado, que a, además es un mercado en, en, en, en crisis, digamos, económica manifiesta. Desde ese punto de vista, siempre vas a recibir críticas respecto de un sector o respecto de otro. Si nosotros lo lleváramos a 15 años、eh, solo para Uber, como es la propuesta de algunos,、eh, o a 13,、eh, bueno, l o s t a cita s también te, te diría: n no, bueno, acá hay una desigualdad con nosotros que tenemos. Uh -huh. En fin,、eh, otra antigüedad, y ahí、eh, es una fachada corta permanente. Y, y, y te que pregunto, de Panky, ¿es probable que lo que de los taxistas se extienda ahora también? ¿E、Esto está dentro d e a n d o discutamos la. Bueno, nosotros, como vos sabrás, el 27、eh, es la última sesión ordinaria. Claro, mañana, sí. Mañana. El día siguiente es un día no laborable para, para los empleados del Consejo Deliberante. Sí.、Eh, con lo cual se termina el, el, el, el digamos, el periodo ordinario.、Uh -huh. Eh, lo que puede pasar es que el año que viene, como, como prioridad, digamos, como tantas cosas que han pasado para, para el año que viene porque no hemos hecho tiempo, se trate esta ordenanza. Que yo entiendo que ya hay un, algunos acuerdos de, de, de tantas reuniones que hemos tenido por tema Uber con la Cámara de Taxi y con los peones de taxi. Algunas cosas también surgían propias del sector que los afecta así a,、sí、a ellos y que nos demandaban cambiar porque se habían quedado viejos o sin aplicación. Y en ese sentido, creo que hay un compromiso de, de, de todos los bloques de avanzar en. En una regulación más,、eh, más ágil para los propios taxistas, que hoy es muy engorrosa, y entre ellos puede estar, por ejemplo, la, la, la posibilidad, digamos, de extender la antigüedad de los autos, lo que automáticamente haría que los Uber,、eh, en este caso, que es la empresa que está, también se vean beneficiados.、Uh -huh. También, en algún sentido, comprender que cada vez que hay crisis económica, porque esto ha pasado sucesivamente en la Argentina, La antigüedad de los transportes escolares, colectivos, taxis, etcétera, remis, se, se prorroga y cuando hay, bueno, balance económica, por decirlo de alguna manera, eso claro, de los sí, autos sí. baja. Es, es algo cíclico.、Sí. No le inventaste el consejo liberante, ni esta gestión, ni, ni nadie que se le parezca. Digamos, es algo que, que suele estar a la orden del día siempre que pasa esto. Más、bueno, vale. Y,、eh, Panky, eh, recién dijiste que fueron ya p a s a d a s varios temas para el año que viene. Entre los que consideras más importantes, ¿cuáles están? O, en todo caso,. ¿Qué otro tema consideras que es、eh, importante de la sesión de mañana? Me vas a decir que todos son importantes, y es cierto, pero.、Eh, que... Sí, de lo, de, vamos por parte. De、sí. lo s que pasaron,、eh, nos quedaron las, las audiencias públicas、eh, por uno de los loteos. Ajá, eso no se va a tratar mañana. o n o d o s l o e No, no, porque no, no, la audiencia pública implica un, un proceso bastante, digamos, engorroso y detallado. Eh, que tiene que hacer la presidencia y que todavía no, no, no, no te dan tiempo material para hacerla, entonces seguramente pasará para el año que viene. Lo mismo que Espacio Verde, nombre de calles, pasará para el año que viene. El loteo de la 35, que no requiere audiencia pública, también pasará para la,、uh -huh. su evaluación. Digo, no, no, no es que estemos diciendo、sí. que esto va a salir o no va a salir, ¿no? la discusión del mismo pasará para el año que viene. Y en la que sigue cosas importantes para mañana son, por supuesto, las dos emergencias.、Eh, La prórroga, en e a l i a e l último día de gestión del u c i a n o de Nápoles, que sería el 10 de, de diciembre de 2027, de la emergencia sanitaria, por un lado, que es una emergencia que viene desde la época de la Raniada, de noviembre de 2015, que fue prorrogada por todos los, o ampliada incluso el objeto por todos los intendentes que siguieron, que la Cámara Diputada además declaró u n a emergencia sanitaria a la ciudad de Santa Rosa y fue prorrogada por tres leyes sucesivas, y después la social, y que tiene que ver con lo habitacional y con lo alimentario. Que es así, es propia de la gestión nuestra, que también será prorrogada.、Eh, estamos ahí negociando con, con la oposición alguna muy breve modificación para que pueda salir por, por una amplia mayoría, digamos, o con mayor consenso. La oposición ha insistido últimamente en que la emergencia sanitaria se utiliza para la adquisición de bienes o servicios que no tienen que ver directamente con la emergencia sanitaria. Sí, en, en particular, más que la oposición, ha sido la postura de la UCR. Sí. Eh, cuando estuvo el secretario de Hacienda, eh, eh, Hernán Montelongo, y la c o n t a d o r a general, Noelia a m b r a i n en la comisión de Hacienda, explicando este proyecto, defendiéndolo, quedó muy claro, digamos, el, el, la discusión que había tenido、eh, con Camargo, sobre todo c n un proyecto que tenía que ver con los adoquines, y le explicó muy bien eh, Hernán, eh, eh, el secretario de Hacienda, le indicó que vaya al cuerpo relatorio a ver el expediente, que de ninguna manera se había utilizado. La posibilidad de la emergencia, que no es no dar cuenta, sino abreviar los plazos, digamos,、eh, administrativos, que tiene toda burocracia,、eh, y el tema de los montos, es la misma legislación que, que aplica la provincia de La Pampa,、eh, y quedó venir a verlo el Consejo de Camaras, que no ha hecho mayores manifestaciones, pero no, no, no se utiliza para eso, digamos, no, no, se utiliza para lo que tiene que utilizarse, la, la, esa posibilidad de acelerar los plazos y evitar、eh, que por ahí, bueno,、eh, se dilate más la necesidad en una situación. Eh, como es la emergencia, que implica cierta urgencia, cierta premura en la política pública.、Uh -huh. eh, y, y te planteo otro tema. Bueno, el Consejo ya, ya no lo tiene en sus manos porque ha decidido archivar el proyecto de Clarín, pero está instaladísimo como una cuestión de la comunidad en el centro de la escena. ¿Cómo crees que, se va, que va a ser el desenlace de esta situación? ¿Y, y qué mirada política tenés, más allá de lo, allá de lo técnico, lo administrativo y, y, y lo formal? Ah, yo creo que el, que, el, que el municipio está muy firme con su postura de que esto、eh, no tiene ningún viso de legalidad,、eh, salvo los que tienen autorización para recambiar, porque es línea histórica, digamos, de, que viene de Intel, de Telefónica, digamos, de muchos años atrás, del 91. Y, pero, y, y eso, resto, no, Te pregunto,、no、¿vos lo tenés claro? ¿Qué es lo que tiene autorización para recambiar? Si eso que tiene autorización para recambiar coincide en algún caso con el proyecto mismo que fue archivado? No, no, lo que nosotros archivamos es sobre los tres proyectos que ellos n o、eh, plantean al departamento ejecutivo.、Sí. Ellos señalan, digamos, los, la, la línea actual con un cierto color que puede ser recambiada, digamos, como cambia la CPE, como cambia cualquier、eh, prestador, digamos,、eh, hoy en día lo que tiene habilitado. Y después in, indican en, en, en las tres zonas en las que dividen su, su, su inversión,、sí. indican con puntos rojos los postes nuevos. Sobre esos puntos rojos son todos los que se han detectado, digamos, ilegales.、Eh, bien, bien. Ahora, ¿qué, vos me qué, qué, ¿qué pienso yo? Bueno, es, es la discusión, digamos, de, de nuestra época, ¿no? ¿Cuánto el Estado puede disputar contra estas corporaciones, ya sean nacionales o multinacionales, en un contexto donde el Estado es permanentemente erosionado, material y simbólicamente? Entonces, el Estado municipal va a hacer todo lo que esté a su alcance, ya lo ha dicho el intendente, y en eso estamos. Ahora, si hay una corporación argentina que se siente lo suficientemente fuerte o impune como para hacer caso omiso, que hoy es Santa Rosa, pero mañana puede ser Tuvalo, General Pico, o lo que sea, o lo que ha hecho en otras provincias, es una discusión que, por supuesto, me excede a mí, a vos, al Consejo Liberante, al Intendente de la Ciudad de Santa Rosa, ¿no? Tiene que ver con, con discutir en estas democracias actuales、eh, cuál es la relación entre, entre el Estado y las corporaciones argentinas.、Eh, En este caso es de telecomunicaciones, pero podría nombrarte cualquier corporación de ese tamaño.、Y、Ahora, más... eso no significa que nosotros no hagamos nada ni que nos crucemos de brazos.、Digamos. Lo que、uh -huh. sí, me parece que la empresa va a tener que dar algunas explicaciones de por qué está haciendo esto. digamos. ¿no? Porque ni siquiera es que nosotros,、eh, el Consejo de i u r a n t e rechazó el pedido, ni siquiera lo pudimos empezar a tratar por la ilegalidad manifiesta digamos, que, que, que, que esta actitud tomó, o sea, que la empresa tomó con esta actitud. ¿Y por qué no rechazó el pedido del consejo, ya que lo decís? No rechazó porque no, vos no te podés poner a discutir, no podés hacer una, una ronda de consulta, no podés llamar a todos los actores en juego cuando a vos te están pasando para a t o tu propia autoridad. Digamos, es, es, es bueno, por eso pregunto: a, a ¿por qué, si, la mesa, ¿por qué frente a eso? ¿Por qué a r e n e g o t e a eso? e n t i d Vos me decís: en, en ese caso、eh, no puede tratar. Yo te pregunto, ¿por qué no lo rechazó? Con, con, con esa misma. Es, es formalmente lo mismo, f o r m m a l el n t e o mismo. El rechazo implica una discusión. Bueno, puedes rechazar lo que no, no discutiste, ¿no? Porque por, desconocer la inversión, desconocer qué piensan los otros actores, desconocer qué piensa el sindicato, desconocer qué piensa la CPE como actor central, digamos, de, lo, de las telecomunicaciones en la provincia, en la ciudad. Por eso se archiva, porque no puedes discutir siquiera por la ilegalidad manifiesta en la que la empresa se pone. Esa es la diferencia, pero materialmente lo mismo, no tiene la autorización. Imaginás que esto derivará en. En una presentación judicial, y en ese caso te pregunto: tu, tu mirada desde el derecho y de, del saber del tema, ¿intervendría la justicia provincial o federal, llegado el caso? Y si uno se pone a considerar que la obra pública está definida por la ley de obra pública provincial, por la ley 1597 que r i g a la vida de los municipios y las comisiones de fomento, y acá se está discutiendo la cuestión de si tienen o no permiso para poner un poste, o sea, una obra pública. Ahí debería intervenir la justicia provincial. Ahora, después, las, las, los i n t r i b u l o s jurídicos, la estrategia que haga la empresa para, para ir al foro federal, si considera que en el foro federal puede tener más chance s de, de que esto salga a favor de ella, bueno, ya, ya me excede a mí y,、claro. y no lo puedo saber. Pero en, en principio, la, la materia local, o sea, provincial, está clara. Debería intervenir la justicia provincial en caso que así se avance. Después que haga la empresa con eso, bueno, se verá. Bien, sí, ma, incluso más que salir a favor, por, por ahí la justicia federal abre la puerta a que la situación se mantenga un tiempo, hasta que se defina, como suele ocurrir. Estaba rastreando antecedentes.、Exacto. En San Luis pasó algo parecido el año pasado, entre el año pasado y el, ante, y el anteaño, muy parecido. Eso sí, terminó e l a diferencia que el gobierno de San Luis fue proclive a,、claro. a, a, al desembarco de ellos, y acá no, no estaría pasando esto. Al Entonces, final sí. El gobierno municipal. Ni el de t o a y por lo que se ha manifestado, ni e l Pico, ni e l gobierno provincial. Claro. Entonces, bueno, ahí puede haber un cambio. Está bien, en este caso políticamente hay una. Un, puede estar más unida la, el, el Estado en general.、Eh, Panqui, te, te hago otra consulta que tiene que ver ya con, con una proyección. No es、no no、ningún secreto que Luciano Di Napoli está en la carrera para poder ser gobernador en el 2027. Y las, las elecciones、eh, de octubre dejaron, por un lado, un triunfo del peronismo、eh, afianzado en Santa Rosa. Y por otro, un picanteo del que fuiste parte incluso en, en redes sociales en los días posteriores,、eh, porque hay una puja de poder dentro del PJ Pampeano que es legítima y natural en la, en la política. ¿Qué imaginas que, que viene en ese sentido? Nah, Juan, yo, yo creo que, que en el peronismo siempre hay, hay, hay dirigentes que, que tienen con, con mucha.、Eh, con mucha eh, Digamos, mucho mérito y, y muchos pergaminos la, la posibilidad de, de disputar, digamos, las conducciones. No es el momento, por supuesto, porque imagínate que con todos los problemas que tenemos en el Consejo de a n t e en la ciudad, en la provincia, en el país, digamos, no, no, no, uno no puede poner la energía en, en, en estas cosas, más allá de un comentario n o una discusión momentánea. La, la energía tiene que estar puesta, digamos, en, en, en gestionar para los vecinos de la ciudad de Santa Rosa, pero nadie le puede negar a Luciano d Di Inapoli, digamos, la. La posibilidad de, si él lo decide, digamos, de, de, de intentar eh, eh, ser candidato, por la cantidad de elecciones que ha ganado, por la gestión que ha hecho en la ciudad, porque nadie le ha r e g a l a d o nada, digamos, todo se lo ha ganado a fuerza de trabajo él y su equipo. Entonces, desde ese punto de vista, yo no veo ningún, ningún, ningún ruido. Ahora, bueno, después, como todo espacio que discute poder político, por supuesto que hay gente que está más contenta y gente que también no contenta, pero no, no es nada de otro mundo eso, digamos. p a n k y gracias por el contacto. Y si querías agregar、bueno. algo más sobre algún otro tema o estos mismos temas, el micrófono está abierto. Bueno,、no, está bien Me despido de ustedes y de la audiencia. Gracias. El Dale, concejal、no. peronista, p a n k y Bonpadre, Francisco Bonpadre, que preside el bloque oficialista en la municipalidad de Santa Rosa.